Muy, muy buenas noches a toda la gente que te ha sintiendo hoy jueves día 20 de agosto a las 21 y 08 minutos de la noche, muy buenas noches y un saludo muy gordo bueno a toda la gente que te ha sintiendo Radio Cuca, que te ha sintiendo el 107.3 de la frecuencia modulada o la nuestra emisión a través del internet en el www.radiocuca.org Hombre, eh, a ver si vos eh, ya estáis enchufados al www.radiocuca.org que en caso de que haya alguna persona sintiendo este, este programa eh, este programa miserable que después de estar más de un año desaparecido ¡Coy y vuelve! <risa> Marchó sin avisar y vuelve sin avisar Bueno, en fin, yo lo que hay, yo lo que hay por desgracia Pero bueno, creo que... Pues decía que si hay alguna persona que te, ha, que te haya sintiendo esto, lo más seguro, y que te haya sintiéndolo a través del Internet. Hoy en día, ya lo normal, la radio siente o sea, a través del Internet. Hombre, yo sigo teniendo en casa, ¿eh? Me para de tienda radio, ¿eh? Y, y poniendo poniendo eh, los emisores y tal, pero bueno eh, muchas veces también lo que fue a es eh, ponerles por internet, lo que está más cerca ¿eh? y si estoy en un punto del pasillo en el, que, en el que estoy más cerca a la cocina, que yo donde no tengo el aparato de radio, pues prendo la radio ¿eh? eso sí, una radio eh, podéis llamarme romántico ¿Eh? Podéis llamarme romántico, porque bueno, pues, pues uso todavía una radio, ¿eh? una, una, una radio de frecuencia modulada, normal y corriente, de, este de, ¿eh? de, de enchufar, una radio yétrica y tal. Entonces en ese sentido podíais llamarme romántico. Pero yo, tampoco yo una radio tradicional de ese toda la vida, no. Yo mirais, eh, toda la vida tuve tuve un problema y sigo teniéndolo ¿eh? porque bueno, pues hay sitios.. eh y una cuadrida al este del infierno na que bueno pues siento también la radio y siento la siento la por otro aparato de radio que que no el dial, el dial, y de los de toda la vida, y de los de toda la vida, de los de una rodina que vas moviéndolo y y un puntín va moviéndoselo por una línea que te dice ahí 105, 104, 107. Y, y cuéstame la de Dios, ¿eh? Toda la puta vida me, de, me costó la de Dios al contar la emisora que yo quería. Porque, joder, hostia, mierda, sientes música y la música puede estar poniéndola eh, Radio Cuca, puede estar poniéndola eh, la SER y puede estar poniéndola la COPE, ¿eh? Entonces, ¿cómo coño sabes? Y cuando empiezan a falar los que falen, pues lo mismo, joder, falen tus parecidos. Quitando radios como Radio Cucaracha y poco más, bueno, las radios libres en general y poco más, eh, son todos iguales. ¿Qué más pues te da sentir a los tertulianos de, de la SER que los tertulianos de Onda Cero que los de la COPE? Si, entonces, más o menos lo mismo. ¿Mm? Es potricar, es potricar contra el gobierno Y estas cosas Más o menos lo mismo Y entonces a mí eso me toda la puñetera vida ¿eh? jodíme mucho, mucho, mucho Entonces cuando empezaron a salir este radios ¿eh? que, que ya te traían en una pantallina El, el número exacto con, con, con el, el, el, el número del día Con punto y todo ¿Eh? Por ejemplo, si estamos hablando de la radio Cuca, que está en el 107.3, oye, llegó un momento en el que salieron esos aparatos de radio que ya, según te ibas moviendo la rodina, ¿eh? llegabas al 107.1, tirabas un poco más puntos, oye, pasé al punto 4, pasé al punto 3, oye, exactamente en el sitio. Con lo que, si sabes eh, el dial... Para mm -hmm. el que emite la radio y quiere sentir, coño, pues topes la topes la fácil de esa manera, topes la muy bien. Bueno, pues yo tengo una de esas. Si sí, en la cocina tengo una de esas, ya veis. Oye, yo romántico, pero hasta cierto punto nada más. Romántico porque sigo sintiendo la radio. en el en el quemador, porque ya os ah, ya vos lo expliqué la semana pasada que soy un puto miserable y, y que, que de un tiempo esta parte que, que tiró de, de quemador de dinosaurio muerto bastante más de lo, bueno bastante menos de lo que la mayoría de la población, pero bastante más de lo que, de lo que debería yo tirar de él después de todo lo que me fartuqué aquí despotricando y tal, el uno viejo empiezan a doler los huesos y bueno en fin cosas eh, a ver que si me da mañana un, un eléctrico pues pues ala, yo con ese eh, tan feliz y tú con el y una máquina de matar y de morrer igual que igual que los otros no sí bueno más o menos igual bueno pero estábamos hablando de otra cosa joder no estábamos hablando vale sí que en el quemador también siento la radio Pero también te, tiene una radio de esas que te que te dice exactamente el punto el punto en el que estás. O sea, ya que romántico, pero menos. ¿eh? Menos romántico que otro que puede ser más romántico que yo. ¿eh? Y, pero, si, si, por embargo, yo soy más romántico que el que siente nada más a través del de Internet. O ya no, digamos, ¿eh? a través de las aplicaciones. ¿eh? Que, ...que yo eso nunca lo hice y por lo, por lo visto ya... ...los emisores de radio tienen las aplicaciones... ...para descargar el teléfono listo y, que, y que ya te enchufen directamente... Bueno, ...supongo que serán de esos que para instalarles... ...tienes que darles permiso para para que mmm, vean las dos y, y, y que, ...que no sé yo, porque qué coño una radio quiere ver una semilla Pero bueno, son esas cosas que, que tienen las nuevas tecnologías... Eh, esos sin, sin duda son menos románticos todavía que yo Yo soy menos romántico cuando estoy en un punto del pasillo ¿eh? Acordad, porque pues, todo esto empezó por decir yo ¿vale? Depende del punto del pasillo en el que estoy, soy más romántico o menos Porque si estoy en un punto del pasillo que está más o menos cerca de, de la cocina ¿eh? Porque yo no tengo el aparato de radio Pues prendo la radio, normal y corriente y Doy a la rodina del dial hasta que estoy en el puntín en el puntín y que, ¿eh? que que sale la emisora que yo quiero sentir que ya lo que pasa que si tú te pones en el pasillo pero cuadra que estoy más cerca de la pintación na que tengo el ordenador ¿m? ordenador que ya es poco romántico porque ya he todavía un ordenador de estos de, de base de sobremesa que dicen y ahora por lo visto bueno pues por lo visto ya hay un, un, un piño de años eso ya no se lleva eso ya no se lleva lo que se lleva allí portátiles y, y y tables y estas cosas bueno, pues yo no yo sigo teniendo un, uno de esos de, de sobremesa que por cierto tengo ahí hay un montón de años ya hay un montón de años que por eso de la obsolescencia programada ¿eh? Eh, si quería arrancar con Windows decíame que no, que estaba para tirar que estaba para tirar ya aquel aparatucu pero coño, llamé a mi amigo el, el pistolero maniego ¿Eh? que sabe que sabe mucho de ordenadores, y entonces púsome el Linux, el Linux, ¿eh? el, el sistema operativo libre y no privativo, y coño, con ese lleva furlando un mogollón de años. ¿Qué sé yo? ¿Cuántos, ¿Cuántos años habrá que el pistolero maníaco me puso eso? ¿Habrá cinco años o más? No, ¿qué digo yo? tiene que, que haber más? No sé, mucho, mucho. ¿Seis años? ¿Siete? Bueno, no sé, muchos. Pero bueno, la cosa allí que... que sigue sigue furrulando ahí y entre otras cosas pues me sirve para conectar con, para entrar en las páginas web desde algunas radios ¿eh? que, que tienen páginas web y que yo quiero sentir y siento las pereí o sea que el mi romanticismo ¿eh? en realidad depende del punto de, del pasillo en el que en el que tea en el que te en ese momento Eh, por cierto, no quiero eh, esta noche arrancar con el programa, bueno que ya, ya arranqué un pedazo, ya llevo, ya llevo casi un cuarto de hora aquí, eso, sin decir nada, eh, sin decir nada, eh, na, na, no sé, nada sesudo, nada, nada interesante, nada que tenga, a ver, nada que genere el motivo para que nadie sienta esto. Pero bueno, yo, yo, yo, yo, pues ya lo sabéis de sobra. ¿eh? Yo esto no lo feo para que para que lo sientan aire. Fájalo porque me presta a mi o ¡Hombre, oh, va! Verás. Bueno, que... Ah, por cierto, eh, díxome la, la collacia de Nantes, la de los oídos sordos, que, que te iba a sintiendo el programa. Si ya Sina, pues, oye, un, un saludo un salud muy grande. Y, y relacionado con eso, no quiero dejar de... de saludar también a la gente que la semana pasada se me olvidó, se me olvidó saludar. Eh, hombre, un saludo muy gordo para mi amigo de la puela el sintiente de la puela que, que ya, en un, ya en un descarga acordáis por pues, yo cuando decía eso de eh, un saludo para ese coche que va camino de la puela sintiendo bueno no, pues ya en un, ya no va camino de la puela pero siente igual el programa y descarga un ilusiente un saludo muy grande para pa el sintiente de la puela no sé si los mis amigos eh, Javi Magla eh, se enteraron de ni siquiera de que torne para acá pero ellos también sentían sentían de ese en cuando el, el programa eh, hombre mi amigo el, el alimaña eh, el alimaña que precisamente estos días tuve tuve hablando con él me parece que ayer eh, comentó una cosa y tal eh, un saludo enorme para el alimaña que yo sé que ya era un gran sintiente eh, y vamos el sofío que ya era el mi eh, el mi más mocín joder <risa> como como para panun, no como para no hay un saludo eh. Pues lo dicho, que se sume toda esta gente a todos los saludos que di la, la semana pasada. Seguramente se me sigue quedando gente en el tintero. Perdonaréisme los que quedáis. A lo mejor no me perdonáis y si la próxima vez que me veáis torcéisme el focico. O, o a lo mejor no me torcéis el focico, partísme el mío. ¿Eh? Puede ser que, que tengáis tal indignación... ¿eh? Que, que lo primero que vos pase por la cabeza, sea partirme el focico vosotros a mí. Bueno, nada que se iba a hacer, y es lo que tiene la vida pública. ¿Mm? Y en vida pública, pues, a pues, arriesgo más que me partan el, el focico. Eh, yo que te en fin... Y falaba, falaban antes de, de esto del romanticismo, de las aplicaciones, entre M y poco, que que si, si agarres un un coche nuevo, un quemador de dinosaurio, de dinosaurio nuevo, eh, ya no, ya no trae como en antes, el caseto con la radio. Ni siquiera una radio de estas modernas como la que yo os digo, que ya, eh, que ya lleven el el día al este eh, como y digital que busques tú no me no ya otras otras historias que están preparadas es para para captar yo no sé si son las aplicaciones o como y la historia lleven internet no tengo ni puta idea yo para estas cosas casi soy un poco como como Paco Martínez Soria <risa> sí básicamente sí pero el otro día Dijeronme no sé qué de oye, eh, este documento se lo pasas a no sé quién para que lo firme. Y si tiene firma digital, mejor. Yo, Madre de Dios, pero qué es eso. Yo ya sentía hablar de la firma digital, pero no sabía muy bien lo que era eso. Es la que tuve, tuve que llamar a, a uno que sabía de estas cosas para que me lo explicara. Y yo dije, mira, a ver... Tienes que perdóname, pero yo soy más o menos como Paco Martínez soria para estas cosas. Entonces tienes que tienes que ¿eh? Bueno, pues con esto de, de los carros y, y tal, los quemadores y la radio, por lo visto pasa pasa una cosa parecida. Ya no van a agarrar o, o hoy en día, por lo visto, ya no agarran la radio. Eh, a través de son de cercianes, agarran la agarran de otra manera, ¿eh? por la por la wifi. Hombre, supongo que todo esto tenga que ver con, con el momento en el que en el que nos llegue la tecnología esta, que llamen la del, la del 5G. Básicamente, ¿qué, ¿qué va a ser el 5G? Bueno, pues una, una cobertura, ¿eh? una cobertura de Internet que va a llegar prácticamente a, a todas partes, a toda la superficie de la Tierra. Claro, esto a, los, eh, a la gente, a, la, a alguna gente que tiene más... ...tendencia a la conspiranoia... ...pues tiene los de... Eh, tiene los de uñes... ...que yo lo que pasa... Yo, ...a ver, pues que de una cosa... ...tiene los de uñes... Eh, ...pero yo la, la mayoría de... ...los comentarios que veo... ...a través de... de ...del internet... De, les, ...de las redes sociales... ...de, de qué sé yo... ...de pérez de pereza, la gente que te pare y te cuenta... van relacionados con movides, como seguro que, ¿eh? que, que todos todo los satélites y todos los movides para implantar el 5G pues pues son lo que está generando el coronavirus porque están electrificando la Tierra y, y entonces... Pero qué, qué parida. A ver, no, no porque diga yo que, que, que son un... No sé lo que quieren decir con electrificar la la tierra pero bueno a ver no sé cuando ninguno ningún estamento digamos que más más científico más tal te te dice que, que eso puede ser así no, pues bueno no sé y te cuenten mil milongues cuando cuando ya mucho más fácil a ver el, eh, eso del 5g y pasa mucho con la es con muchas conspiranoies de este Que, ...que entienden que, que lo que puede ser un provecho... ...que saquen, bueno, pues... ...avieses instituciones... ¿m? ...lo que puede ser un provecho de ello... ...no lleve una causa de ello... ...y en tu caso, una consecuencia. Eh, no tengo la... ...tengo poca duda... ...de decir, no tengo la más mínima duda... ...no, claro, tengo de tener... ...tengoles... ...pero bueno, pienso que ya es razonable pensar... que probablemente muchos gobiernos, no tanto a lo mejor el, el nuestro, que también, que también, pero seguro que va a haber otros que están frotando les manes, porque eso va a ser una manera de poder implementar pues medidas de control mucho más, mucho más efectivas. No sé si es verdad mentira, el otro día leía que la tecnología está china de reconocimiento facial pelakai. ...que ya están están mercándola eh, Estados medio totalitarios... ...tipo Kazajstán, creo que salía, Tayikistán... ...que están ya mercándola y eso, pues seguramente frotándoles manes... ...para para el momento en el que puedan llegar a aplicarla. Tampoco sé yo hasta qué punto, por mucho que llega la cobertura... ...esos países, bueno, no lo sé, no lo sé, yo os digo... ...pero tam, tampoco tenemos que ir tan tan yoñe para hablar de, de, de temas conspiranoicos... Yo estoy flipado con, con lo de esta temporadina de del coronavirus, de las mascarillas. A ver, vamos, no sé, vamos a decir que efectivamente yo siempre consideré que todo lo que venga, todas las informaciones, todo lo que venga de un de, de los estamentos oficiales del Estado, del gobierno, lle mmm, bueno ponerlo en duda. ¿eh? Eh, ponerlo en duda y tener un espíritu crítico ¿qué quiere decir tener espíritu crítico? pues no creer a ciegas ¿qué es lo que pasa con, con las más de las personas que se apunten a, a las teorías conspiranoicas? Mm, para ellos no son conspiranoicas eran conspiratives o bueno, qué sé yo bueno, que es lo que pasa? o por lo menos que yo lo que a mí me, me da la sensación de que pasa son hipercríticos con todo esto Eh, con, con lo que ellos dice el gobierno Con lo que dicen las autoridades Cosa que, bueno, pues que pienso Que está que bien y es muy bueno ser, ser crítico Y es muy, muy, muy bueno ¿Mm? Y es necesario Casi diría yo Pero que yo lo que pasa Que esa misma gente ¿eh? Que son tan críticos Con, con, con lo que viene ¿eh? Con lo que viene de arriba Digamos, de los que manden Son totalmente acríticos con otros temas o sea, son totalmente críticos y sí. de la misma manera que el artículo científico que, que yo que sé, pues que un departamento del CSIC publica eh, pues defendiendo que efectivamente el coronavirus y una zoonosis y así y así dicen eso es mentira ¿Eh? pues sin embargo un, un artículo publicado por, por un anónimo que dice que, que todo eso del coronavirus, que es que mentira, que hay una herramienta del gobierno para meternos mío y para controlarnos, entonces eso creenlo. Y créanlo a pies juntillas, créanlo críticamente. Yo a, a ver, pues, hay, hay tiempo cuando lo del confinamiento eh, preguntó a una amiga, ex, cuidadín. ...a través del internet... ...no pensé que yo cuando el confinamiento... ...quedé en casina, eh... ...bueno, un par de... ...salí... ...bueno, salí una vez a la semana... hacer la compra... ...y una vez escapéme... ...pero pero por un motivo justificado... ...que no os voy a contar... joder, que no vengo aquí a contar la mi vida... ...para eso ponéis la tele... ...y buscáis un programa al corazón... ...no voy a andar contando yo la mi vida... ...pero bueno, lo que sí voy a contar... Va a ser la, la pregunta que me llenció esta, esta amiga a través de, del internet. Decía oye, ¿tú qué, qué teoría del, del coronavirus sostienes? Eh, yo estoy entre la que dice que hay eh, una xen, la, que se generan las propias células humanas por culpa de la cantidad de tóxicos a los que estamos expuestos y otra teoría que dice... que lo que pasa y que hay eh, toda una conspiración china que atraviesa el 5G, está electrificando la Tierra y de esa manera sale el virus. Y yo decía, pero pero vamos a ver. A ver, vamos a partir de una cosa. ¿Cuál era la base para pa pensar en eso? Bueno, pues sí, una serie de enlaces a unos vídeos de personas que falaban y decían eso. Pero dicen eso sin basarse en nada. O sea, como puedo decirlo yo? Pero claro, decíanlo ¿eh? y, y, hombre, sí, la verdad que el sol discurso, esos manés, la su forma, parecía muy serio y parece que taben, que sabían de qué estaban de qué hablando. Pero, me yo, en fin, ¿qué, qué queréis que os diga? Después, llamame también la atención Cómo cómo eh, los dos eh, aspectos, eh, las dos posibles eh, teorías eh, no tienen absoluto ninguna relación entre ellas. Digo, a ver, cómo es posible ¿Mm? que, que una misma persona dude entre dos teorías tan tan diferentes. ¿Mm? A ver, puedes dudar entre dos teorías que son parecidas ¿eh? y que tienen una una pequeña diferencia. Pero, pero, joder, entre dos que son tan distintas y que no tienen ningún tipo de, de, de base investigativa, digamos, no tienen ninguna base estudiada, ninguna conclusión sacada a través ni de, de la observación, ni de la, de la experimentación. es pues la verdad que, que, que se te digo, bueno, sí... Eh, ...el que decía que tenía que ver con la electrificación de la Tierra... decía que en todos los eventos anteriores... Eh, ...también había habido algún proceso de electrificación... ...que cuando la, la del 18, la, la epidemia del 18... Que, ...que fuera porque porque la radio empezaba a emitir así... En, ...a gran escala... Que, ...bueno, y es medio mentira... ...la, la radio no, no emitía a gran escala en aquel, en aquel momento... estaba a un poquillín, pero bueno, a ver, de todas maneras es que tampoco tiene mucho sentido porque entonces todas las demás epidemias que hubo ¿eh? a lo largo de la historia humana, pues, pues qué queréis que os diga. A lo mejor, como mucho, en los del siglo XX y esta del XXI, pues tiene sentido decir decir eso de la electrificación, pero en las anteriores ¿eh? como que lle un, un, un tanto complicado, ¿eh? Yo, ya os digo. Después también, también me dijeron eso de esto y... Eh, que, que en esta también, por lo visto, había parte de ello. Esto y cosas de los chinos. Eh, esto hicieron los chinos para pa agarrar... Para agarrar eh, a propósito, vamos, apuesta para agarrar eh, una cierta preeminencia en lo que llega a la, la venta de, de productos eh, sanitarios, farmacéuticos y tal, y también para pa agarrar, eh, pues para coger una mejor imagen. En aquel momento, como le decían, sí que ya era verdad que, bueno, pues que la China estaba, estaba ayudando a otros, a otros estados. Bueno, pues basándose en, la, en su propia experiencia, ya que fueron el, el primer el primer estado en el que sucedió esto, pues basándose en su experiencia, pues está vendando consejos a, a otros. Bueno, pues sí, a lo mejor. Pero de todas maneras decía yo, bueno, yo no sé, eh, paso muy retorcido, es muy retocío, yo más que más que una causa, ¿eh? ¿Eh? una causa que sea que, que, el, que el Estado chino para pa agarrar eh, preeminencia, potencia, pues si fabrique un virus y lo suelte y tal, bueno, pues yo pensaba que, que más bien lo más razonable y era pensar que bueno que fuera una consecuencia. Oye, pues pasa esto, pues como consecuencia voy a aprovecharme, voy a tal. Y es como lo que vos decía del, del 5G, Que la aplicación del 5G, eh, muy probablemente, eh, ya es razonable pensar que va a ser usada por los estados para pa, pa incrementar el, el control sobre la población. Bueno, pues, pues pienso que ya es muy probable eh, que, es, que los estados m, tengan desarrollado la tecnología 5G con ese objetivo. Me parece menos razonable, hombre. A lo mayor viene otro y me argumenta y me dice, no, sí, mira, sí, por esto, por esto y por lo otro. Y entonces digo yo, oye, pues mira, la verdad que sí, que tienes, que tienes razón y tal, porque eh, ser eh, crítico implica no ser dogmático y estar abierto a sentir otras cosas y a cambiar de opinión que yo es muy importante a mí encantan me la gente que ha cambiado de opinión esa gente que te dice esto y así na y tú y os dices no no esto de esta otra manera por esto por esto y por esto y te dicen venga es verdad claro no pensar yo así no pues yo cuido que tienes razón a mí esa gente me encanta esa gente enamórame esa gente ha ganado Lo contrario, la gente que es dogmático eh, normalmente no me gusta. ¿eh? Eh, no voy a ser tampoco taxativo en el sentido de decir no, ninguno que sea dogmático, esos no, ¿eh? caen mal todos. No, no, tampoco llegue, tampoco ya así. ¿eh? Eh, todos no, pero bueno, digamos que, que no, me, no me fue mucha gracia. Eh, yo si fuera, no sé, si me apuntaras de alguna página de esas de De, de cortallar a través del internet, seguro que decía, me imagino... No, que en serio, que yo nunca me apunta a por eso digo, me imagino y por lo que me cuentan los demás que sí, joder, que díxemelo un amigo, yo no soy que no yo pa mí, que yo pa otro No, que supongo que habrá que poner características quieres eres en otra persona que busquen pa ti Bueno, pues yo, una que pondría seguramente sería que que non quiero a nadie dogmático cerca de mí a poder ser, que quiero una persona ...persona abierta de mente... ...con mucha con mucha apertura... ¿Mm? ...y en general pues... ...tengo la fortuna de estar rodeado de gente... ...con mucha apertura de mente... Eh, ...unos más y otros menos... ...pero pero todos en general... ...tienen la mente abierta... ...que es una una cosa... ...muy importante para mí... Y, ...y que pienso que ayuda a comprender... ...a comprender el, el mundo... ...otra cosa y es verdad... ...otra otra teoría... ...que <ríe> sí, hay tantas teorías... conspiranoicas que, que pierdo me pierdo me un, un poqueñín la de que yé todo cosas de las farmacéuticas ¿eh? inventaron las farmacéuticas para pasen ganar perres eh, mira, yo está directamente ya digo, el que dice esto no tiene puta idea de cómo funciona el capitalismo no, no tiene puta idea eh, puedo creer, ya es razonable pensar, bueno, pues una industria que se dedica a fabricar medicinas Eh, o vacunes y a vendeles pues resulta interesante para ganar perres pues generar una pandemia o que se genere ya por sí solo una pandemia y entonces bueno pues pues aprovecharla para incrementar el subbeneficio so si sí, eso ya es razonable pero eh, cualquier persona que mire un poquillín cómo funciona el, el capitalismo eh, verá que les farmacéutiques, igual que el resto de industrias, non son propiedad de una familia, a lo mellor, que se dedican a más a la farmacia. O que los hoteles non son propiedad de una familia, de un lobby, que se dedican a más al turismo. O que les fábriques de galletes non son... No, son toes de todos Estáis fartucos, seguramente, estamos todos fartucos de sentir falar de los fondos de inversión es pues cuando una persona tiene muchas perres eh, y es probable que invierta muchas perres en fondos de inversión ...¿qué son los fondos de inversión coño pues eso mismo invertir invertir en muchas cosas diferentes no son tan bobos como para poner todos los huevos en la misma cesta ¿Eh? es ir refrán tan, ¿eh? tan de aquí en eh, no un hay que poner todos los huevos en la misma cesta ...¿qué quiero decir Coño, pues que si pones todos los huevos Nada más cesta Y esa cesta te cae, rompen todos los huevos Y quedaste sin ningún huevo Pero bueno, si pones unos aquí y otros allí ¿eh? Pues rompete Y por lo menos de algún huevo te queda Bueno, pues los los, los los capitalistas altos Digamos, los que tienen muchas perres ...pues no son tan... ...bueno digo yo, de alguna habrá... ...pero los más seguramente no sean tan bobos... ...como para invertir... ...vamos a invertir nada más en farmacia... ...vamos a invertir nada más en industria farmacéutica... ¿Mm? ...y entonces... ...sí, vale, vamos a generar un virus... ...y danos exactamente igual... ...que se jodan los albolines... ...que se jodan los de la producción de alimentos... ...que se jodan... Los... ...no, ¿cómo van a hacer eso? ...joder, si están en todas partes... ¿Mm? ¿Qué pensáis que les les pérdidas no están afectando a los grandes capitalistas? Hombre, seguro que están afectando ellos menos que a nosotros. Y a lo mejor precisamente porque tienen los huevos repartidos en diferentes cestes. Pero para vernos ya razonable pensar que la industria farmacéutica, por muy malos que que sean y que los queramos pintar, no ya razonable pensar que hayan ...ideado ellos y creado y invertido... ...para crear el, el virus este pandémico global... ...que por otra parte ya puestos a crear un, un virus... ...no sé, vamos a vamos a, a lucubrar ...vamos aquí a, a falar por falar... Sí. ¿Mm? ...vamos a suponer que, que yo... ...sí, efectivamente, soy dueño de, de una farmacéutica internacional... ...y, y quiero crear eh, un virus... ...porque digo, hey, Maga, si creo un virus... y provoco una pandemia, pues, joder, van a... Después yo genero, genero la, la vacuna o la, la medicina para curarlo y entonces van a la todos a mí y voy a ganar una cantidad de perres del, del copón. Y como yo tengo todo invertido aquí, eh, no sé, de esos que... ¿Eh? de esos que tienen que si hoteles que si aerolíneas nada menos no, yo tengo todos los perres metí es la farmacia ¿eh? yo tengo todo metido en el mundo de, de, de la farmacia de, de los melecines entonces es oye pues voy aquí a acoger a unos cuantos unos cuantos sabios esos de este de este ámbito para que me para que me faigan para que me faigan esta movida para que me faigan un virus ¿eh? entonces joder, voy con hielos y lo que voy a hacer va a ser generar un virus eh, que vaya a provocarme porque esto llena más con co la finalidad no en última objetivo que sacar beneficio para mí sacar beneficio para la, pa la farmacéutica entonces voy a voy a buscar la manera más efectiva cuál era la manera más efectiva mm, sacar un virus que, que mata básicamente a los viejos, lo que me cayó el micro sacar un virus que mata básicamente a a los viejos o sacar uno, yo qué sé, que tampoco no mate a a demasiada gente, pero que genere bastante miedo y hombre que genere dolor, dolor, no no no quede que sea como un catarro. para la mejor de las personas. No, vamos a inventar uno, joder, que se contagie muy rápidamente, que se contagie mucha gente, que no vengan falta que no haya asintomáticos, pues joder, entonces vaya mierda, ¿no? Si son asintomáticos, no no, que se vea bien, la crisis tiene que se vea, que se note, que la gente te te deseando una vacuna o un algo en un país. no me pues parece que no cuadra mucho con las características de ¿eh? con las características de eso. Yo cuido que, que hoy por hoy sacar eso, inventar ya puestos inventar un virus y inventarlo de otra manera, ¿no? Llega como una de las cosas que se intenta también de explicar, el que tiene ánimo ponerse a explicar, yo la verdad que paso olímpicamente. Pero hablando de la De, la, ...de esa otra conspiranoia, de los chentrais... ...que los aviones fumíguenos... dice joder, pues si nos fumiguen... ...bueno, uno que no sé por qué pasan tan arriba... ...porque ya puestos a fumigar, pueden hacerlo más abajo... ...ya puestos a, a, a generar una, una conspiración tan compleja... ...como para pa embelinar o, bueno, o, o qué sé yo... ...lo que, no sé cuál, ya a tontanos... ...o, bueno, a toda la población... Joder, pues mira, que no hay maneras más sencillas. Pues el agua llega toda la gente. Por ejemplo, el agua del grifo. Si no por porque cocines con ella, porque hay los que cocinen con agua mineral, pues es porque te duches. Oye, pues, pues mira, no sería más fácil eso que... Otros dirán, no, no, pero en bajo del cielo estamos todos. Ya, coño, pero ves una rayina. Ah, claro, igual... Lleva... Igual que, guay que, que en realidad es mucho más... ...pero invisible, no se ve... ...coye, pues entonces ¿por qué no es invisible Todo, ...a ver, no sé... llamáisme lo que queráis... ¿eh? ...llamadme si queréis... ...pero con Vodafone más para tu chaseis, ¿sí? ¿no? <risa> ...perdón, hay una broma... ...hay una letra de los Lendácaris muertos... ...que me fue mucha gracia... ...bueno, la historia es eso, ¿no? ...no sé, yo, os pues digo, no... ...a mí como que como que no me, no me cuadra... ...no me cuadra... ...no me cuadra todo esto... Y, y pienso que ya todo bastante más sencillo bastante más sencillo yo no creo en, en teorías complicadas creo una explicación en este caso ¿eh? sí que creo una explicación oficial creer bueno y creer y una palabra muy fea pues que estamos hablando de religiones sí me parece razonable la explicación oficial y sigues rebuscando y revolviendo y buscando más información y sabiendo más sobre el tema, pues, pues sí que me parece todo muy, muy razonable. Parece muy razonable que, eh, que un virus que, que vive en un en un animalín, eh, en animalinos, en los pancolinos, en los espertellos, en, los eh, en todo esto, pues, pues cuando resulta que, eh, que, que estás todo el puto día luchando eso sí, eh. ser un virus, ¿eh? una vida dura estás tú por tu día luchando contra el sistema inmune del organismo que, que, que tienes invadido y tal y joder, pues eso tampoco tampoco ye, tampoco llega jauja, entendámonos y entonces, bueno, pues está este luchando con el sistema inmunitario de, del pangolín y del murciélago, del espertello y bueno, oye, pues en fin, y la vida cena pero hay amigos Llegan un día, llegan un día unos paisanos, ¿eh? unos seres humanos, que, que, que el virus coye y salta, pero no, en el humano no, no pega bien, no, no agarra, ¿eh? no agarra bien, no agarra bien el humano, entonces sigue ahí en el, en el pangolín, en el esperteyo. Pero claro, ese pangolín, ese espartilio, llévenlo, por un mercado, ¿eh? saturado. ¿Vale? Y aunque no lo lleven un buen mercado, sencillamente captúnenlo. Hombre. eso genera que te capturen ¿eh? genera estrés yo creo que, a ver, no sé seguramente de alguno que me diga oye, no, pues a mí capturaron el otro día y yo no sentí ningún estrés yo mucha calma y tal y yo, bueno, pues, habrá, habrá de todo ¿eh? habrá de todo en esta vida pero cuido que los más de los organismos cuando, cuando los capturen pues sienten, sienten estrés ¿eh? sienten algún tipo de, de estrés de molestar claro, el estrés Pues, deprime el sistema inmunológico eh, entonces bueno pues eh, en esa guerra continua entre entre los virus, los coronavirus, que anden pel pangolín, o pel espetello no sé cuál de los dos uno de ellos joder, pues pues oye en ese momento el, el otro ejército ¿eh? el sistema inmunológico que si los leucoc el, los leucocitos los los neutrófilos, todos estos movides, pues bueno, tan, oye, pues perdieron efectivos, no están ellos muy tal, y entonces no, oh, oh, por ellos o oh, por, oh, por ellos, y entonces garren, garren más fuerza, eh, garren más fuerza, los los los viruses, los coronaviruses, y, y resulta que tienen un sitio, eh, en un mercado saturado, que no oye que tengan un, un, un Homo sapiens uno Homo sapiens o dos para saltar a ver si garren, ¿eh? Y que tienen un ciento de ellos. A ver, entonces, la cuestión y que tan tan fuertes, están fortones porque, oye, el sistema inmunológico del, del bicho en cuestión, pues está, oye, está deprimido, está, está frágil, está, eso, estresado, y entonces, oye, el coronavirus está, oye, fuertón, oye, aquí poco con todo, poco todo todo, a estos capullos, tal, y, y dice, bueno, pues voy a empezar a saltar ¿eh? a estas personas. Pero ya no salto una persona, ni nada dos, ni na una docena. Igual tengo 100 para saltar, para probar a ver si agarro. Y entonces, a lo mejor en una de esas, ¿eh? oye, pues sí que consiguen agarrar. Coño, vamos a meternos aquí, a ver qué hay. Ah, mira, no, no agarro yo muy bien. Entramos en y tal, pero como que, oye, hay que hacer aquí algunas reformas y tal. Y entonces, bueno, pues cámbiense un poco así como mismos, muten, ¿eh? muten. y de esa mutación eh, pues dicen eh, esta ahí es la manera de agarrar perfectamente eh, en estos organismos en estos humanos coño pues ahora que ya sabemos cómo agarrarnos bien a los humanos vamos a saltar a más eso es una zoonosis eh, como un, un virus un patógeno que está en un animal diferente de un ser humano eh, acaba saltando a un ser humano y infectando y mutando para ser capaz de infectar al ser humano. Claro, eh sobre todo dos cosas, una que esa de o es perdón, esa captura de animales salvajes pues generan en esos individuos capturados un estrés que deprime el su sistema inmunológico. ...facilitando el crecimiento del, de la fortaleza del, del virus en cuestión. Cuando ese animal cargado de, de virus eh, va a un ambiente cargado de humanos... ...humanos para los que en principio el, el virus no casa bien con los humanos... No, no, ...no se lleva bien con los humanos... ...pero, pero llega a un sitio en el que, en el que resulta que sí... ¿Eh? En, el, en el que resulta que sí que tiene la posibilidad de hacer muchas pruebas, muchos ensayos y errores. ¿eh? A lo mejor en antes de, de mutar, antes que mutara, ¿eh? eso que ahora nos tienen tan fritos de ¿eh? el puñetero coronavirus, pues en antes de mutar igual tuvo que probar, qué sé yo, en 100, 200, 300 ¿eh? paisanos, 300 personas, paisanos y paisanes, tuvo que probar en ellos en antes de, de que no mutar. Pero tenía allí la, la muestra para poder probar, ¿m? una muestra abundante para probar todas las veces que quiso. Y entonces, al final, acabó mutando. Y acabó mutando, eh, siendo perfectamente mm, capaz de agarrar y e de infectar al, al Homo sapiens, y ya la, pues así empezó la historia. Mm, yo, personalmente, pienso que soy eh, bastante razonable. Eh, pienso que no necesito, yo no siento la necesidad de buscar otra teoría alternativa, pero, bueno, oye, pues los que quieren buscarla, búsquenla. Mm, claro, tal, algunos dicen, sí, joder, pero están jodiendo nosotros los demás, sí, es allí, es allí una, una putada, ¿Y, y ¿sabéis lo que llevamos putada?, Que para arriba yo al ser tan extremadamente individualista mmm, pienso que que, que no sé ellos debería impedir hacer esos llocures que que no tienen sentido que no tienen ningún sentido porque tienen que aprenderlo por por sigo mesmos. Eh, ya, ya sí mismos y así nada ...ya así nada de, de triste pero pero bueno Vale, después os sigo os sigo contando un poqueñín un poqueñin más de desta movida. Mientras sentí un cantarín, oye, vamos por lo fondero, eh? Damos dando por lo pero pero a una velocidad es extremada, una velocidad extrema. Donde ya no hay luz Mientras toda mi vida Vaya, vaya ruidos más raros eh estoy que estoy haciendo una cosa eh, bueno pues que, que debiera debiera tener eh, debiera tener fecho de, de cuando entré en la radio que llegue eh, tapar en el, el, el, el cabezal del micro con un pocoñín de, de plástico de fil transparente precisamente para pa evitar eh, contagiar el, el coronavirus y sí, coronavirus que, que hay los que dicen que no, existe, que no existe, y otra de las teorías que no existe, hay teorías conspiranoicas que, que dicen que está que creado por los chinos, hay teorías conspiranoicas que dicen que está que creado por las por farmacéuticas, Hay teorías conspiranoicas que dicen que, que no está creado por nadie, que te ha generado por él, no es su propio cuerpo, por culpa de unos dicen que de los toxines y otros dicen que de, de, del 5G que electrifica la Tierra. Hay, hay varias posibilidades de orígenes, eh, eh, pero estos otros conspiranoicos lo que dicen es que no existe, que es todo mentira. Por lo visto, el otro día. Eh, hubo una, una concentración de bueno, una serie de miles de, de personas mmm, diciendo para pa reivindicar que no existía, que, no resistía, que ya era que ya era to, que ya era tu mentira, que ya era una invención, supongo eh, no estoy muy puesto en, en lo que ellos reivindicaban ni lo que ellos decían, pero supongo no me cuesta mucho imaginar que a lo mejor lo que ellos defendían y que era bueno pues todo un invento de del gobierno de los gobiernos para pa acrecentar la el, el control ¿eh? lo que pasa en cuenta de, de decir no inventaron eh, o sea crearon este virus para expandirlo y tal y aprovecharlo después para para poner medidas de control ...y ellos de esta momento lo que dicen y que es mentira para qué van ¿eh? para que van a gastar esfuerzo ...PRs y demás en, en fabricar un virus Y no hace falta pueden sencillamente pues coño pues eh, decir que lo guay sin que lo haya de verdad que menuda coordinación eh, entre mogollón de mogollón de estados de estamentos de instituciones eh, para pa, pa, pa, entre todos juntos crear esta esta pantomima pero bueno oye en fin eh, ellos defiendenlo Y claro, eh, yo decía en antes de, del cantar, en antes de los ilegales, una cosa que a lo mejor suena un poco así, o sea, eso de que, de que yo, personalmente, como soy tan individualista, cuéstame, cuéstame defender obligaciones y prohibiciones. Cuéstame defender, pese a que estoy absolutamente convencido, de bueno absolutamente mierda no absoluto no se puede decir eh, ya sabes que todo nada siempre y nunca y los los os, los os eh, sinónimos devienen, devienen de vienen de vienen de eso porque son son peligrosos entonces bueno digamos que yo estoy razonablemente convencido de que esas personas que dicen oh, yo no yo no uso mascarilla porque yo estoy mentira ellos consideran que yo es mentira ellos creen Y aquí sí me parece que utilizo bien el, el verbo creer, porque es lo más similar a, a una creencia religiosa. Creen que no existe tal virus y que no, que no es necesario. Claro, de esa manera yo es lo que pasa es que podemos decir, están jodiendo a los demás. Básicamente están jodiendo un a un una parte de la población que es más, más vulnerable ...personas mayores, enfermos y demás. pasa un poquito como con el tema de las vacunas. deben ser obligatorias. joder, no. yo no pienso que las vacunas tengan que ser obligatorias. aunque sea ya verdad, ¿eh? sea ya verdad y te bastante, ¿eh? bastante convencido y es bastante evidente que el, que el fecho de, de que cada vez haya más gente que, que por algún motivo piensa que les que las vacunas son nocives y, y por eso no, no vacunan a los niños pues bueno la, la inmunidad esta es, como se dice comunitaria o, o el paraguas, lo que dicen el, el paraguas de inmunidad pues bueno pues va a acabar desapareciendo ellos están beneficiándose o, o bueno ellos los propios niños que están sin vacunar están beneficiándose ¿m? de que bueno como todos los demás y sí, como Muchos otros si tan como los compañeros de clases si y tan, bueno, pues están beneficiándose de esa metáfora de ese si paraguas que está que cuidándolos, pero llega un momento en el que ya están tantos los que están sin, sin vacunar que, que ya no hay paraguas nin, ningún. Por embargo, ya os digo, yo no estoy a favor ni de las obligaciones, ni de las prohibiciones. no estoy a favor, más, por una cosa, porque la única manera de imponer una obligación o una prohibición, y es la, la fuerza bruta, la fuerza bruta que bueno, que, pues que puede ejercerse eh, en manera de de la fuerza bruta de verdad, de de, de palos y piedras, ¿eh? sticks and stones. O, ...o puede ser cese pues, económicamente eh, a, a través de, de multes o demás. Cuando yo pienso que da lo mismo, ¿qué más da que una persona que fallo... deja de hacer una cosa que, que yo obligatoria? ¿Qué más da que, que la multes? ¿Qué más da que, que le pegues? Eh, supongo que como, como medio experto que soy por, por interés personal... En el aprendizaje de los organismos, casi puedo decir que, eh, que el castigo, el método del castigo de facer, de eliminar una conducta, tal vez de castigarla cada vez eh, que se produce, no es muy efectivo, no muy efectivo y eh. el, el repunte en el momento que deja de existir el castigo, de la conducta de <coughs> inmediato. Por embargo, hay, hay otra manera que lleve el, el refuerzo de lo positivo. En este caso no es exactamente reforzar las conductas positivas. y eh, más dar un, un reforzador que lleve universal y que a todos los seres humanos nos gusta, que lleve la posibilidad de aprender, eh, la, la educación, el conocimiento. En este momento, lo que yo por lo menos estoy observando en la, en la gente, en alguna gente, eh, que no saben, no saben por qué, porque nadie les enseñó a pensar, nadie les enseñó filosofía, nadie ellos enseñó, eh, pues estas cosas tan sencillas, que yo pienso que son tan sencillas, de qué motivo puede haber, ¿eh?, Razón, ¿A qué motivo hay para pa creer una cosa y, y no creer la, la contraria? No sé por, por qué. Eh, eh, ¿Qué motivo hay para que no creas esto? Porque sencillamente lo dicen los estamentos oficiales ante los que es bueno tener un espíritu muy crítico, pero tienes un espíritu totalmente crítico con con esto otro. Yo pienso que una, uno de los motivos y que todos vivamos En el regazo De papá Estado. La xente Dámeme la sensación Agora sí que ya estoy elucubrando totalmente Esto non tiene ningún tipo de Base de ninguna manera Más que les mis reflexiones Dáme la sensación De que la xente, de que les personas en general En este caso Por ejemplo La mascarilla no asumen La mayoría que deban llevar mascarilla para evitar el contagiar a otras personas no asumen que que deban llevarla a lo mejor incluso para para evitar contagios de sígos mismos. Lo que consideren y que tienen que llevar mascarilla porque el gobierno obliga a llevar mascarilla y entonces es ese ese esa creencia de fondo. que a lo mejor no llega tan definida, eh, a lo mejor está entre que sí que llegue necesario y sí que obligan y tal, pero bueno, pues hay cosas como que lleguen a una persona, la misma persona que que pelacera llama la atención a otro que no la lleva, pues llega en un bar a barroto decente y la quite y te digas, no, pero lleguen los bares, está permitido quitala, pero por la calle no, no empieza por eso más, empieza nada más. Pum, pum, pum, en lo que dicen. Eh, esta persona pues puede ser una gran defensora del Estado y del propio de, del gobierno. Y entonces dirá: si el gobierno me dice que yo obligatoria en eh, la calle, en las aceras, yo obligatoria, hay que llevarla porque digo, hay que llevarla porque sí, porque no sé qué. Pero en una terraza, no, en una terraza, poquita la porque no es obligatoria, porque. No piensa por sí mismo, piensa lo que dicen. enao eh, en el sentido de que eh, los dos esquemas de pensamiento ponen ellos los desde fuera y si desde fuera ellos ponen mañana otra cosa va a ser esa otra cosa eh, no va no va a ser un razonamiento propio que tengan ellos que tengan que tengan esas personas va a ser otra cosa otra cosa que bueno pues que, que ellos va a venir de de, de fuera ¿eh? ...y que van a creerla de, de una manera totalmente crítica ...quien dice esto de la mascarilla... ...dilo también de, yo sé, de cosas como por ejemplo... Eh, ...la gente no considera que, que en el quemador... ...no tenga que correr demasiado... Mmm, ...porque entonces corre mayor peligro de, de morrer... ...o de tener un accidente o de matar a quien... ...no, no, piensa que eh, que, llegue, que, que dicen así... Na. entonces donde no hay radares pues oye pues siéntese con la libertad de, de poner el, el quemador a 150 si quieres porque total ahí, no, me, no me pillan, va total no hay nadie va total ¿eh? Eh, joder porque me llevo la grúa de ese parque aquí si no molestaba nadie porque... no sé eh, yo pues digo pura pura locuración que tampoco necesariamente va va en ninguna parte ¿eh? pero bueno yo que sé Apetecía me apetecía me soltarlo un poqueñé y este programa como yo me soltó lo que me da la gana no <ríe> Bueno amigos, pues eh, con Tyler Durden hablando de fondo y diciéndonos que esto llega a la, la nuestra vida, pues hoy voy llegando al, al final eh, voy llegando al final, ya sabéis que esto termina siempre donde hay un buen piño de, de años eh, en antes de, del mío parón este, ya terminado con esta y yo quiero seguir terminando con con esta, siempre con esta Un saludo muy grande a toda la gente que ha sentido esto eh, a toda la gente que lo va a sentir en un futuro cuando cuando lo descargue a lo bueno, mejor no lo sintió nadie, a lo mejor no lo descarga nadie, qué sé yo, no lo sé Pero sella como sella, eh, si de alguno lo sintió o lo voy a sentir o lo sintió en el pasado por algún tipo de desorden de esfuerzo temporal, eh, que tenga cuidado y que no busco ya, ¿eh? Cuidadín. Venga, hasta el mar a que bien. un cabello, pura y simple tomadura de pelo, porque ahora el pasado por arte de